543 desde Barrio Roma, Santa Fe, Argentina. Transmite Centro Cultural O Chabarrroba. www.ochabarroba.org. Radio Chabarrroba. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Somos tu voz. Somos tu somos tu somos tu voz. Buenos días a toda la audiencia, bienvenidos a los sin rumbo en su séptima temporada un programa de rumbos de, de rumbos asociación civil para toda la comunidad. Les recordamos que RUMBO es un centro de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria ubicado en Suipacha 2646. Cada 15 días nos encontramos con ustedes por Ochava Roma FM 107.1 O por radio online En www.ochavaroma.org También nos podés seguir por nuestras redes sociales Radio Los Sin Rumbo En Instagram O por las redes sociales de nuestra institución Presentamos a quienes hacemos el programa Como columnistas están En Buenas Noticias, Cristian Escobar En deporte, Gustavo coffee En efeméride, quien les habla? Susy Previale. En esta temporada siguen Sobre Ruedas con Mariano Zamora y quien les habla con su segmento? ¿Qué puedo ver? Además, Susy Previale con su micro sobre las características de los signos del Zodíaco. Nos vamos conociendo y Mauricio Villa con Mi Música. En operación técnica y producción, Abelardo ba Blas Gúrpide. En diseño y redes sociales, Milagro Mercado. En producción, elisa Nievas y Camila Ra Martínez. En conducción, Mónica Pallarez, Susy Previales y Mercedes Rolón. La música del programa la realizó el taller de producción musical a cargo de Fabio Martinotto, con letra de la querida Susana de Gregorio. En la grabación y edición... Colaboró Mauricio Vilche. También agradecemos a Claudia Chamudis y Juan Vergara por brindarnos el espacio en esta emisora. Mm -hmm. el primer bloque del último programa sí, el último del dos, del 2024 de los Sin Rumbo escuchamos a Cristian Escobar de su Buenas Noticias Ahora llega el boletín informativo pero no te vayas, que acá nada de malas, solo pasamos Buenas Noticias, porque somos No Sin Rumbo, el programa de las Buenas Noticias Música En bicicleta amigos abuelos hijos hermanos con un problema técnico vamos a escuchar de nuevo las buenas noticias de cristian bueno vamos de nuevo hoy es el último programa estuve mirando las nuevas noticias que compartí con ustedes a lo largo del año y elegí una de las que más me gustó que es la del viaje en bicicleta de un joven llamado Nacho, oriundo de calafate y su perrita Milka de 4 años. Esta noticia me conmovió mucho por el esfuerzo y el espíritu de aventura y por el cariño que se tiene Nacho y Milka. Y la noticia de rumbo dice, el pasado 3 de diciembre nuestro programa participó de un encuentro en la estación Belgrano, en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Realizamos varios en varias entrevistas en funcionarios y en los diferentes puestos de feria. Agradecemos a la municipalidad por la invitación al evento. Esta fue la noticia del último año. Muchas gracias. Día, día, día yeah Subite a la calecita y opiná con nosotros En la plaza está dando vuelta La calecita, la calecita Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita Las monedas en el bolsillo Conjeto Continuamos con nuestro querido segmento de la calecita. Última calecita del año. La consigna es, ¿cuál es tu balance 2024 con la radio? No me conté tu vida, no me conté nada. Vamos a ver quién empieza, quién quiere empezar hoy. A ver, Pelú. Bueno, para mí todo el año fue positivo. Tanto en rumbo como en radio. Cada día aprendo algo nuevo y gracias a todos los compañeros por ser como son ah, no sé. a ver pero... bueno eso eh, Sus... fue un año muy lindo porque um, nos pasaron muchas cosas entre ellas conocimos a mí que era una chica que empezó como ayudante terapéutica está, está estudiando para recibirse y la eh, tuvimos el honor de conocerla aparte vive acá cerca de la radio y todo Y después me gustó mucho la visita de la de la vez pasada con los chicos de paraná que me gustó muchísimo lo que la como la pasamos baja así que, que... encuentro barbara vale, sí, vale. sí sí a ver un um, gustado a ver a ver cuál fue tu balance para mí fue muy positivo porque como que al principio viste que yo estaba eh, estaba de, de a poco como estaba incrustando que con miedo capaz que con la radio con leyendo y todo leyendo, diciendo Ajá. las cosas... ...ahora ya directamente le digo con mis propias palabras... ...ya casi muy a fin bien, de año... ...fantástico... ...con fin de año y me he hasta el otro día le hice una nota... ...sin preguntas, sin nada... ...con la de vos, ah, sí, sí, sin, sí. ...sin preparar las preguntas... ...a ah. un subsecretario de la provincia de deporte ...pero qué bueno... ...y vos... ...bueno para mí fue... Un, ...una experiencia muy buena... ...volver a empezar acá la radio... Y seguir todo el año así para... No sé cómo la tomaron ustedes porque yo la estaba haciendo grabada a, mí, a mi cemento Y ahora para mí es un logro volver a hacerlo en vivo. Bueno, también me parece que es un logro. Y Mariano, ¿te podés acercar? Mientras Mariano se acerca va a hablar... Mauricio. Mauricio ¿Cómo andás? Bueno, ¿Cómo fue tu balance? Mi balance fue positivo porque bueno, puede ayudar a los chicos a encontrar su noticia a a tener mi segmento de música y voy yo algo con Gustavo en la parte de, de deporte. Deporte. Él que hoy está pachucha. Bueno, mi balance es muy positivo sobre todo eh, en cuanto al crecimiento que han tenido ustedes en, en cada uno en sus segmentos y todo. ¿no No, gracias a ustedes No, no, sí, no, eso es verdad Gracias a la gracias Gracias a vos Pero el trabajo lo hacen ustedes Y realmente eh, han avanzado un montón este año En cuanto a, a, a la preparación de sus segmentos eh, al, al animarse, a las ganas de hacer cosas nuevas Como Mauri, por ejemplo Así que muy, muy, muy positivo Bien, ¿y vos que te acercaste, que llegaste de esos recónditos lugares. Mira, este hola audiencia. Este, no en, en lo personal fue un poco difícil, pero a mí la radio este me tira, me tira mucho, ¿viste? Y, y el venir acá por ahí este siento que pervive el trabajo, ¿no? Claro. Eh, que lo, me voy dilargando más solo. Más, más suelto. Más claro. suelto. Así que en, en lo que sea radio, por ejemplo, y algunas cosas de rumbo, me han ayudado mucho. Y bueno. vos, Ay, para mí fue Ajá. fantástico porque me expresé más, salí un poco de la, de la pauta, a, siguiendo la pauta, pero me aflojé mucho más y muy positivo nosotros este es un programa positivo y al crear buenas este, buenos buenas, buenas bondas, ondas buena buena predisposición siempre las cosas salen bien me parece que es buena idea y el productor no sé si se quiere acercar para ver la evolución del <risa> año pero no quiere hoy no quiere hoy quiere que sigamos con el programa y Susi, que viene ahora? Bueno, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música Bueno, ahora les traigo Cumbia Para levantar un poco para... para levantar un poco el ánimo eh, Bueno, hay un cover de Los Palmeras eh, Se llama Más que tu amigo ajá, Y el ajá. autor es de Marco Antonio Solizo Ah, sí. entraña algún mensaje entraña algún... año 2022 álbum de los 50 años de los palmeras La Ruta del Oro, Ingeniero Cumbia qué varo, vamos escuchar eso vamos a escuchar Sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto Me enloqueces Y no, no puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Esta ansolo quiero compartir por esos ojos que le han dado luz a mi vivir que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más Luz a mi vivir Y en esta sin rumbo, nos estás escuchando por la ochava roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas de colección en nuestro instagram radio los sin rumbo vamos con la apertura de deportes Las noticias del deporte que necesitas saber A esta hora del día la tenés acá En la Sin Rumbo, el programa de las Buenas Noticias Y en la villa Se juntaban los pendejos Para verte gambetear Olé, olé, olé, olé, olé, olá Y su, y gust, que no agradezca tenés Y Para, como para culminar el año ahorita vamos a nombrar todas las no re, re, recordar sino toda la noticia de todo el año Ay, lo que bueno. pasó por ejemplo lo que pasó en enero en enero fue el balón Messi como mejor jugador lo eligieron la mitad de, balón de oro balón de oro, como mejor jugador del mundo el preolímpico Terminó clasificando, el Sub-23, terminó clasificando la Argentina, eh, tanto Argentina como Paraguay primero, a los juegos para los Juegos Olímpicos. Y sobre el final del, del enero, Unión terminó ganándole a Racing allá en Avellaneda. Ajá. Después, en febrero, Colón lamentablemente ar arrancó jugando a la B después de una... De después de después un de, largo ganto de <risa> que tuvo arrancó jugando en la vez pero por lo menos arrancó ganando ¿viste? después en marzo tenía la copa libertadores sub20 de la boca ganó la final boca ganó en la final de la copa libertadores sub20 unión viste cumplió los años siguiente17 años unión Después mayo le tocaba el turno, que hablaban de cumplir los años. Y después mayo también, que Estudiante de la Plata le ganó a Vélez. El Estudiante de la Plata le ganó a Vélez por el campeonato, que jugaba por la Copa de la Liga. Ajá. Por la Copa de la Liga. Y después, en junio, fue la Copa América, que la Argentina ganó y se retiró de Di María. Uh, y la Argentina ganó eh todos tres partidos eh, tres mundiales. Venía a ganar una Copa América, allá, ganó el Mundial, el 2022 y ahora le tocó ganar de vuelta la Copa América. Tres títulos al hilo oro. Bueno. Se retiró la de María. Y ahí en agosto fueron los Juegos Olímpicos. Que en agosto fueron el que, el, que en oro ganó José Maglia Maglino. Torres ciclismo en un ciclismo en, el ciclismo. en ciclismo. Después el oro en plata Mateo Magdaleni. Y Eugenio Bosco en vela. Mm. Y en, en bronce bastante floja la... sí, porque no no nada directamente en los Juegos Olímpicos la Argentina no no nada, solamente retuvo 3 medallas. Y en bronce por lo que si siempre ganan algo la leona, viste, la, uh -huh. el hockey. El hockey. Y después ya en noviembre eh hace, hace, ah en noviembre ascendió al Dos Divi la primera ascenso en el primer espera el, uh -huh. el primer ascenso al Dos Divi que le ganó a San Martín de Tucumán 2 a 0. Y el segundo ascenso fue San Martín de San Juan que le terminó ganando a Gimnasia de Mendoza. Y la por la Copa Sudamericana Racing, le ganó a Cruzeiro, después de tanto tiempo, después de mucho tiempo, que de, de que ganó, y uh -huh. después Vélez, Vélez como campeón, Vélez terminó saliendo campeón, ahora hace 15 días atrás, casi 15 días, principio de diciembre, sí, sí, que vinieron acá, jugaron, eh, jugaron acá, le ganó unión, pero a la otra fecha salieron campeón igual ellos, Uño, y Unión ah, y, y unión terminó ahora como cierre de campeonato Que Unión terminó clasificando Para la Sudamericana, la sudamericana Para el, el año fin. que viene Y ahora, y este año Que estaba hablando recién, que comentaba uh -huh. Que recién comentaba Este año, que, que le hice un reportaje A un Al subsecretario de deportes y uh -huh. después más adelante Ahora lo vamos a escuchar Bueno, Reggio, bueno. fantástico No sabes cuándo Gracias Ahora, no, en, en el este... último bloque. En el último, en, en, bloque. Ah, en el último bloque. Gracias, Gui, Gracias, Gustavo. Bueno. Vamos a seguir con el otro segmento. ¿Sí? Se para pintar El tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá, en Los Sin Rumbos, con Mariano Zamora. que es espacio. Gracias querida gente, queridas amigas y amigos, en este caso, en este año, como todos habrán escuchado, me dediqué más a la biografía de corredores constructores de Fórmula 1. Por ejemplo, Ayrton Senna, Gis Vilned, Lola Reutemann, Pepe Freilán González, Roberto Mouras. J.M. Fangio, Oscar y Alfredo Galvez y Emerson Fittipaldi. Y ahora, para culminar la, eh, les preparé la segunda parte de la biografía de Don Enzo Ferrari. Vamos a ver. La fuerte personalidad de Ferrari comenzó a trascender junto con el campeonato mundial de Fórmula 1 su trato despótico, la demostración de poder a la hora de, con, de contratar pilotos, incluso a Juan Manuel Fangio, quien fue el tercer campeón mundial con la marca. Sus decisiones dictatoriales fueron el sello de un hombre que imponía respeto con su sola presencia. Laura, su esposa, Contó que la vida junto a Enzo se hizo difícil por sus problemas emocionales. Luego vino la muerte de Dino en 1956 como consecuencia de una enfermedad muscular y renal. Afectó esto mucho la vida del Comendatore, como le decían a Enzo. Ese hombre duro tenía fama de haber esperado otros hijos fuera de su matrimonio, aunque no los había reconocido. Enzo tenía 74 años cuando le dio su apellido a Piero Lardi, quien actualmente es el único Ferrari con quien, trabaja, con quien actualmente integra el directorio de la empresa. O, eh, tiene el cargo de vicepresidente. Detrás de los anteojos oscuros, Enzo miraba sin sin dejar traslucir sus emociones. Casi nunca se lo veía en los grandes premios. Su presencia era habitual en las pruebas o en las clasificaciones eh, de los coches, ¿no es cierto? Pruebas, clasificaciones donde buscan los tiempos a ver quién es más rápido para salir, un, ocupar un lugar en la grilla de, la, de partida. Durante las carreras se refugiaba en su casa, las miraba por TV y seguía telefónicamente la tarea de los ingenieros. Muy aplicado al trabajo, no le gustaba la diversión. Durante algún tiempo se resistió hacia sus coches rojo llevarán publicidad unos cuantos años después de debió aceptar el patrocinio de malboro con el que hizo fuente a la, a la de, hizo frente a las demandas económicas de la competición dispuesto siempre a crecer la mitad de la firma de maranelo que es donde está la ubicada Ferrari fue vendida a Fiat en 1969 la inversión de Fiat que pertenece a la familia Agnelli aumentó en 1988 el año de la muerte del comendatore Fiat poseía el 90% de las acciones 10% restante le corresponde a Piero Ferrari O sea, que el hijo que él le puso el apellido, ¿no? Y que es vicepresidente de la firma. Anciano y enfermo, se paseaba con sus anteojos oscuros por la sede de la empresa. El Papa Juan Pablo II viajó desde el Vaticano para verlo. Enzo estaba muy enfermo y no lo pudo ver. Y luego dejó un mensaje. No soy un buen católico, pero lo he tenido en mis pensamientos. Lamento que no tuve la oportunidad de conocerlo. Murió un 14 de agosto de 1988. Y esto ha sido todo por hoy. bueno gracias, Un abrazo Mariano grandote y a todos. Gracias Mariano, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Dale que bueno, vamos a escuchar según, Mauri segundo tema muero por ti un sencillo de Dalita uh -huh. una cantante de cumbia de la santa vecina eh, año, año 2013 ¿Qué? y la canción describe que la persona muere por, por la otra claro bueno por ti muero por, por, por ti no, porque cante Dalita por favor nada de los sin rumbo. Vamos a escuchar las efemérides con Susi Prebiale. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en los sin rumbo. Bueno, las efemérides del día 10 son... Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. La fecha la estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950 para difundir los valores consagrados en la Declaración Universal realizada por ese organismo en 1948. Las libertades y dignidad inherentes a los seres humanos y a la herramienta jurídica que sirve de base al derecho internacional público, la Declaración Universal encargó un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con distintos antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la ONU en París el 10 de diciembre de 1948, con un ideal común, ...por el que todos los pueblos y naciones deberían reforzarse en su cumplimiento. 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango. En conmemoración a, del nacimiento, aunque en diferentes años de Carlos Galder y Julio de Caro... ...dos grandes referentes del género, se trata de una iniciativa que el músico y productor ven molar propuso en 1965 y que recién se aprobó en 1977, año en que fue aprobado por decreto municipal el 20 de noviembre y por decreto nacional el 19 de diciembre. ¿Por qué se celebra Navidad el 25 de diciembre? El origen, la Navidad se festeja el 25 de diciembre debido a un curioso, a un curioso motivo. Según indicó Juan Pablo II, el 22 de diciembre de 1993, el 25 de diciembre termina, terminaban las celebraciones romanas en homenaje a Saturno, Dios pagano de la agricultura y de la cosecha, que tienen que ver con la llegada del sol sitio de invierno. Al parecer la iglesia adoptó la simbología del sol rojo victorioso a la mirada sobre la que se representa cristo a, a, a los cristianos le, le pareció lógico y natural sustituir esa fe, esa fiesta con la celebración del único y verdadero sol jesucristo que vino al mundo para traer a los hombres la luz de la verdad aseguró el recordado, el recordado papa bueno estas son las últimas enemérides eh, de Por el, del año así que les deseo un buen año para todos y que se cumplan todos sus deseos ya sea sushi despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día cada noche un momento se escapa y no de tiempo tiempo solo sé que es infinito lo que siento y gracias por tenerte y solo pienso tiempo Continuamos con los sin rumbo Vamos a escuchar a Mónica Pallarés Y su sugerencia de cine y series de TV Para las vacaciones en ¿Qué podés ver? Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café Se viene el fin de semana y Moni Payarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Si yo fuera una persona ordenada, les podría decir todas las películas que les recomendé durante este año. Pero como no lo soy, no tengo ni idea de lo que les recomiendo. Así que ahora... Empecemos de nuevo. Sí, estás en el segmento de Moni Payares, que te recomienda películas serias reality y documentales de Amazon Prime, Max, Disney. Otro año sin ser esponsoreado por estas plataformas. ¿eh? Otro año acá publicitando las pelis. Hoy te traigo una película de Max super atractiva. Black to Black que es la biografía de la cantante inglesa Amy Winehouse, una joven cuya voz es excepcional, pero a causa de su alcoholismo y su adicción a las drogas, llevó una vida muy desordenada. Y, sobre todo, cuando su pareja, su marido, porque se casó, este, la abandona, por violencia, por la el grado de violencia con la que estaban viviendo la violencia él la deja y vuelve con su antigua pareja que tal vez pueda ser chisme pero es muy importante pa, para el efecto que hace en Nehemi todas las letras de las canciones reflejan todos estos avatares amorosos, esta dependencia hacia este hombre que fue muy negativo desgraciadamente Mirala es un estreno que llega con 7 meses de atraso pero llegó Mirala es una producción inglesa de la BBC de Londres muy bien trabajado como todos sus productos y la actriz principal convence pero hasta ahí ostras oh. Yo crítica al cine, por favor Tiene picos de buena actuación Y el resto, está acorde Es un muy buen producto Además es una biografía Una biografía eh, avalada por la familia Así que es real, así Tiene todos lo, los componentes necesarios Para que sepas que realmente las cosas pasaron así Chau Hasta el año que viene. Y que lo que pasen felices vacaciones. No gasten demasiado en los regalos. Chau, chau. <risa> chau. Chau. Chau. chau. Ahora que viene, Mauri. Bueno, ahora viene ¿Cómo te gusta? Ay, del León Santafecino De Mattioli de Ah, Mattioli. recordemos Murió para esta época, creo No, murió en agosto me Ah, vino, bueno, bueno, bueno Hacía frío, no, no hacía calor Bueno, recordémoslo eh, el, el álbum El, el álbum del, la, De la canción uh -huh. eh, solo, solo me queda decirte Hay amor porque uh -huh. él en todas las canciones uh -huh. eh, todas las canciones que él, que ha hecho en todo su año de carrera Ajá. describía el, el amor a su para, a su mujer claro su mujer. sí sí bueno. y él, él, él, él, el el de amor era como un como una como un verbo era claro, un sentido para las para claro. escribir Poner. pone y bueno la canción dice como cómo le cómo le gusta la, la la mujer, ah, eso bueno. es describe la canción. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Cómo te gusta, cómo te atrapa, cómo te excita, cuando esa pasa. Sin darse cuenta, ella te provoca Por la inocencia de su mirada Donde pisa la reina del lugar Y te mata solo al verla caminar O no hay hombre que no la quiera conquistar Es uno serguazo salvaje que es difícil de domar Se kuente, ella te provoca Y por realicenje, tunda su mirada Donde pisa es la reina del lugar Y te mata solo al verla caminar No hay hombre que no la quiera conquistar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 al último bloque del 2024 el 3 de diciembre pasado participamos de la jornada sobre el día internacional de las personas con discapacidad organizado por la municipalidad vamos a escuchar entrevistas realizadas por nuestros compañeros Pelu y Gustia a ver, vamos a escucharlas a vos, como a nosotros te interesa informarte por eso recurrimos a los que saben Y ahora escuchamos la entrevista en Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Acá estamos de la radio Ochava Roma del programa Los Sin Rumbo. Aquí estamos con el subsecretario de deporte Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la nota. Eh, estamos muy feliz acá, en el andén de la estación Belgrano, recibiendo y acompañándolo a todos ustedes en este evento maravilloso, tan lindo, tan bien organizado por ustedes, tan grande, y que la verdad está lleno de gente disfrutando el día eh, qué proyecto tienen para este año ahora está terminando viste está terminando el año pero culmin... empezando sea el próximo año Sí mira nosotros estamos terminando un año que fue muy fructífero en cuanto a lo deportivo sí. hemos tenido un montón de eventos un montón de programas y proyectos que desarrollamos a lo largo del 2024 y ahora en el 2025 lo iniciamos con algo que es una escarapela nuestra para la municipalidad que son las colonias de vacaciones donde eh, vamos a tener eh, más de no más pero alrededor de 2500 colonos eh, entre niños jóvenes y adultos que se va a desarrollar en seis predios de la municipalidad y va a haber todo tipo de actividades durante la mañana que van a poder realizar todo lo que concurran, Ahí a la colonia de vacaciones. Así que esperando un año sumamente lin, lindo para poder comenzarlo. ¿Qué proyecto tiene para el año que viene? Que vienen los juegos que vienen ahora en Rosario o en distintos lados. Bueno, mira eso está pautado para el 2026. Ah, el año que viene es un año fundamental. Ya estamos trabajando sobre la preparación de los Juegos Sudamericanos. Sudamericanos. Sí que son a través de la organización Odesur, que se hacen en septiembre del 2026. Y ahí estamos preparando todo y acondicionando todo, desde lo de infraestructura, todo lo que es grupo de organización y apoyo para que toda la ciudad de Santa Fe y todos los voluntarios que se anoten puedan trabajar para poder desarrollar los juegos sudamericanos y que todos participemos como ciudad ...en la recepción de toda la gente que va a venir de afuera. Bueno, y ahora, ¿qué otras cosas les puedo contar como para ya ir finalizando de la nota, viste? Bueno, la verdad, te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Eh, lástima, esto es radio, no tenemos imagen, pero por ahí transmitirle que hoy el andén está vestido de fiesta, que hay un montón de actividades que están desarrolladas por todo el municipio, por todas las entidades como la de ustedes... ...a la cual les agradecemos la presencia... ...porque sin ustedes por ahí no podemos desarrollarlo tan bien... ...así que estamos muy felices de que estén acá... ...muchas gracias por recibirme... ...no, al contrario, gracias a ustedes, serán bienvenidos siempre... Eh, ...yo soy Mercedes, conocida por todos por la Perú... Eh, ...soy de Rumbos, asociación civil... ...el programa de los sin rumbos... ...pertenecemos a la... ...nos prestan gentilmente la ochava Roma... Eh, eh, Claudia Chamudín y Juan Vergara, a quien le agradecemos enormemente el espacio que nos brindan cada 15 días, en la cual crecemos como grupo, como radio. Somos muy escuchados. Eh, bueno, en primer lugar quisiera hacerle una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está diciendo actualmente? para personas discapacitadas y agradecerle por lo que están haciendo actualmente y saber qué es lo que van a seguir haciendo el plan tiene bueno, buen día yo soy Juan Pablo Poletti pero todos me conocen por el mono y ahora estoy intendente de la ciudad y realmente trabajamos todos los días escuchando a los que saben acerca de cómo podemos hacer actividades obras que permitan a las personas con discapacidad eh, vivir mejor y poder integrarse poder ser autónomos y en esto no es solo tratar de cumplir con todas las rampas que nos faltan sino también la accesibilidad desde el no vidente desde eh, los colectivos desde el lenguaje de señas todo lo que podemos ayudar desde el municipio todas las avenidas que se van a arreglar van a tener accesibilidad van a tener eh, van a estar pensadas en personas con discapacidad para que se puedan manejar por la ciudad libremente Bueno eh, estamos muy contentos con su gestión eh, estamos progresando en Santa Fe porque se ve eso, se ve a diario Bueno, muchísimas gracias no, la verdad gracias que estamos haciendo un gran esfuerzo y, y yo también felicito a rumbos por el trabajo que hacen día a día y a los sin rumbo que ya veo que son una excelente radio con excelentes periodistas bueno muchísimas gracias ¿eh? un gusto te ha invitado para cuando usted quiera asistir a rumbo rumbo lo invita cuando me inviten pero mi hermana no me invita <risa> Que falta Susi Previale con las características de los signos del Zodíaco A ver, su Ahora nos vamos, nos vamos conociendo. conociendo Nuestra Susi Previale con todas las características de los signos del Zodíaco Vamos, vamos conociéndonos en los en sin rumbo. Rumbo. no bueno, llegamos al último signo del zodíaco que es Piscis, que yo soy pisciano. Bueno, muchas fantasías, deseos y amores pasarán de nuestro inconsciente. Lo que verdaderamente sentimos se oculta tras un tras nuestra conciencia y este estigma que produce el, el mundo emocional es el reino y el dominio de los perceptivos piscianos. Para Querer acercarnos a ello y conquistarlo es fundamental saber quiénes son. Muy diferentes al resto, sabios o locos, sensitivos o impersensibles, tienen un encanto que atrapa y necesita ser mostrado. Una salida romántica les, in les interesará, siempre eh, van en busca de amor y son muy cariñosos y necesitan recibir afecto y contacto físico muy místicos. Una cena sola con ello puede ser como estar flotando entre nubes. Y se y se fue y de ser fuerte de inspiración para un poeta en apuros Para conquistar a Piscis es importante ser sensuales, cálido y con un toque de osado y recatado. Recuerden que son muy creativos y lo convencional los aburre. Artistas del sexo unir al quieren unirse al otro de modo absoluto y le encanta compartir cumplir sus fantasías de a dos puede tratarse de competir la misma copa arte o de un lugar extraño donde perderse atrévase a sugerir un consejo nunca los desautorices los rechaces o le despreci se vuelven inseguros y puede derrumbarse. Bueno, muchísima suerte, los espero el año que viene con, mu con mucho más eh, signos. Gracias. No, los signos son los mismos, nos gracias, gracias, las, señor, características, las, las características, las eh, características de los signos. Bueno, ahora me toca un espacio especial porque hay mucha gente que nos ayudó durante todo el año. Y hay gente que empezó este proyecto de la radio, de los sin rumbo, que empezamos de a poquito. Y que, en eh, Roxy, un cariño especial a tu hija, que hizo el proyecto, que empezó el proyecto. Después a las personas que lo siguieron, como velu gracias por el, los saludos que nos enviaste con la... ¡Te queremos, Belu! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! a Valentina, a Sachi, a Mariana, Paola, volvé a la radio, dale con tus entrevistas, a Camila, la última adquisición del programa, a todas las practicantes y a las que se ya se recibieron y ahora son licenciadas, a la... a la concejala de la Unión Cívica Radical, que nos gestionó una pauta publicitaria, le agradecemos mucho porque posibilitó el trasla nuestro traslado, esencialmente a Ochava Roma, Claudia, Juan, gracias por este espacio, realmente nos has dado un nuevo camino, a Sembrando Sueños a Marisa Oroño y a la gente de teatro del Centro de Díaz Freire a Radio La Visayra que nos visitó al Roperito que siempre está trabajando y incansablemente por aquellos que necesitan una mano ahí está siempre él bien y ahora cada uno va a hacer un saludo corto Pelú, corto Pelú a la persona, a las personas que más quiere para este fin de año a ver qué le deseas, a quién le deseas bueno yo un beso enorme a Brunito que cumplió 5 añitos ayer a mi hija que va a cumplir ahora el 26 y Luli o Loli, Loli y una compañera de rumbo y eh, Jorgelina Gumi que cumplen ahora una el 30, el 30 y la otra el 31 y la otra el 31 y Bo. a todos los que cumplen años su bueno yo le mando un saludo muy grande que no me está escuchando a mi tía que cumple ahora el 20 80 años ya y bueno y a mis primos que son los que me aguantan todos los días que... <risa> vamos Gus sí, en, uno, en especial a mi, mi familia a mi papá y mi mamá que hasta, hasta varios veces mi papá estuvo buscando dentro, sí, dentro de acá. nos hizo de arremis, claro, de arremis. Y bueno, y después sino a toda la compañera Y al, uno en especial también A mi querida terapeuta Fernanda A Fernanda A Roxy, a Luli A, a Loli rumbo, a, a, todo, a, todo, a toda la gente de Rufus Alejandro Cicero. que se recibió al Ale Y a mis tres Mi mini familia, hermana Y mis dos hijas Vos, Mauri Bueno, a mis queridos hermanos y a mis queridas sí, sí, sí. sobrinas, uh -huh. y yo le digo mis reinas del tío. Eh, una ya pasó a primer grado, oh, ya oh, tiene, ya, leer, ya cumple siete. Qué bueno. Y bueno, se le hice la colación, bueno. Y la mayor eh, hace poquito, hace dos semanas atrás, eh, tomó la confirmación. Pero qué lindo. Eli, a ver... Bueno, yo a mis hijos, a mis tres hijos y muy especialmente a mi hermana. este Mucha fuerza. Fuerza, fuerza. ¿Cómo se llama? Analia. Analia, fuerza. Vas a salir, todo sale. Fáltale. Y Mariano. a Mariano. Mariano. Mariano, no te comas el micrófono. No. Bueno, quisiera mandar un una fuerte bendición a, a todos los que nos están escuchando a la gente de Rumbos y a todos todos ellos que bueno hacen posible de que yo pueda estar jueves por medio en, en la radio ¿no? bendiciones mí, mandame bendiciones a mi Mariano mandame bendiciones a vos como no? no mandame bendiciones a mi Mariano, necesito bendiciones como no a quien va Mariano Y bueno, para que termine, como... no le hagan ah, el segmento donde ah, miro, de, vino. Pero... No, de, de, de no. la amiga María, María, ¿a, ¿a, a, <risa> a <risa> no. nadie a nosotros no nos mande saludos ni que, bueno, que nos vamos Bueno, pues tampoco nos mandan nosotros. Bueno. Un abrazo y agradecimiento muy grande a todos los los que hacemos este programa y bueno, este bueno. Especial a especial a Eli con con la salud de sus hijos y bueno y que siga que sea fuerte y pueda pueda realmente todo pum para arriba. Exacto, salud. Vamos. vamos, vamos Quiero saludar el, el productor. productor? El productor. El productor. a nosotros, yo a nosotros, a nosotros, eh saludos para nosotros y felicitaciones, como crecimos, apostar al año que viene. ¿Cómo vamos creciendo siete años un montón un montón como hacemos radio el oficio como lo tenemos se nota desde las entrevistas al aire todos los cre los crecimientos que hemos tenido uh -huh. eh, entonces yo así como el balance es buenísimo y saludarnos por supuesto toda la familia todos los aspectos que tenemos que nos apoyan uh -huh. Uh -huh. Eh, a Rumbo, por supuesto chava roma Pero bueno, nosotros... Ah, pero, no, pero ya estaría como diciendo... así ah, sí! ¡Desplazá a todos! A nosotros! ¡A todos! ¡Desplazá a todos! ¡Espero! Eh, ¡Espero! ¡Espero! ¡Anularan! ¡Espero! ¡Pero! Es, pero no, yo lengua. no, no, yo no. La adversativa ahí, la adversativa. Escuchá, veamos no, eh, no, la mesa. No, no, eh, escuchá, no, pero nosotros. Nosotros parece que, que apostar el año que viene a, a seguir. A continuar. Más. Que hemos tenido un gran crecimiento. Sí. Así que se nota al aire eso. Y es es eh, la radio no... Ha dado un nuevo camino, sí. Sí, sí. Este, una nueva, entre comillas, misión para ir trabajando hacia adelante y eso me sustenta en particular mucho las mañanas y la vida. Bueno. Ah, eso, eso. Y sí, una sí, misión sí. Y podemos, Una misión evangelizada misión Apostamos también bueno eh, a mayores auspiciante Bueno, por supuesto a la Golo, que no, no pudo venir La concejala, que nos dio una mención ¿Qué te pasa por favor? Sacame eso Me está interrumpiendo, ¿Me está interrumpiendo? Eso porque no estoy ahí a la, a la No, concejala. estoy viendo la, la feria de rumbo mí, Feria navideña de, de rumbo A Mili y tu hija que nos, no, nos ayudan A las redes sociales, a la Ache también que en su momento la Halle Trapista que reemplazó a Belén, toda gente sí, un recorrido sí, enorme sí. Que, que tuvimos y la acá. la otra Belén la Montenegro, la Belén Montenegro. Sí, sí, sí, no un beso de No, claro, la mesi, también, Las Messi. Eh, sí, bueno, no buenísimo. Buenísimo. Tenía, eh, decir, el balance fue buenísimo, no sé qué más. No, no, nada, no, más no, nada más. vamos, un tema dejamos un tema el que recontrada que le dirigió el Mauri que el Mauri se quiere expandir eh, demasiado, quiere ya poner cuatro temas, lo cual falta quedar su programa, pero lo día. vamos a poner el tema porque el título eh, que me es a, mi, a mis amigos. A mis amigos, a sí, a mis mis amigos. amigos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Abelardo. Gracias a Abelardo por enseñarnos. Gracias Abelardo. Vam